no puede correr el riesgo de quedarse en los mensajes fáciles que puedan servir para ratificar a la gente que ya se siente independentista. Eso está bien, es decir, que las personas que somos independentistas cada día seamos un poco más, pero desde independentista creemos que hay que hacer un esfuerzo, sobre todo, no olvidando, por supuesto, a la gente que es independentista para que tengamos más motivos y estemos más convencidos y, y organicemos mejor, además, esos motivos, ¿no? Sino, sobre todo, para que seamos capaces de llegar a la gente que todavía no está convencida. Y, además... Cada vez, cada vez vemos más claro que esa palabra todavía es muy importante. Es decir, no, no se trata de pensar los que somos independentistas y los que no son, sino de separar entre los que no son aquellos que estamos convencidos de que vamos a convencerlos y aquellos otros que pensamos que en ningún caso se podrían convencer. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía no es independentista y que, sin embargo, hay muchas posibilidades que lo sea. Os aseguro que muchas de las personas que se manifestaron en Barcelona no eran independentistas hace mucho, ¿eh? no eran independentistas hace mucho eso no quiere decir que sean independentistas de quinta categoría, no, eso es igual de cuánto hace cuánto tiempo hace que eres independentista lo que quiere decir es que la gente se hace independentista ¿eh? en la mayor parte de los casos se hace independentista y casi todos los movimientos independentistas del mundo que han logrado su, su, su objetivo que han logrado la independencia del país cuya independencia querían conseguir han empezado siendo movimientos pequeñitos algunos han sido movimientos pequeñitos durante muchísimo tiempo ¿eh? y luego en un momento determinado por una serie de razones han logrado ser mayoritarios o ser hegemónicos y en definitiva ganar esa batalla antes de venir me han apuntado un motivo que a, a todos los que los que iremos eh, hablando se puede añadir ¿no? que es un motivo local ya me han dicho que no podéis ponerle al pueblo abanto de nombre porque hay otro en el estado español la independencia solucionaría ese problema de manera directa me imagino que no necesitabais ninguno ni ninguna ese argumento pero igual es un argumento que igual a alguien le puede le puede ayudar ¿no? eh, eh, luego podremos hablar de eso porque eh, aquí en estos momentos quizás ese debate no está muy vivo pero es un debate que sí que está sí que se está abriendo En, en, en Cataluña el debate de si todos los independentismos valen, el, de, el debate de si todas las razones que tiene la gente para la independencia deben ser consideradas, eh, digamos o deben ser respetadas y deben ser tenidas en cuenta, ¿no? Es un debate complicado porque hay gente que puede creer con más o menos razón que sus motivos valen mucho más que los motivos de los demás ¿no? y eso es respetable, cada uno puede pensar de sí y de los demás lo que quiera ahora, es una reflexión importante saber que cuando tú quieres ganar no puedes empezar poniendo a la gente que te puede apoyar en fila diciendo tú puedes apoyarme y tú no puedes apoyarme, nos puede parecer lo que sea pero no es una manera muy inteligente de conseguir una mayoría no ya sé que lo estoy diciendo un poco de brocha gorda luego hay muchos matices porque por supuesto no es igual todo ¿eh? y, y por ejemplo en Independentista que, que como sabéis movimiento que, que defiende la, la independencia y reúne a gente que piensa de maneras muy diferentes, pues ese que piensa de maneras muy diferentes también tiene sus límites. ¿no? Aquella persona que diga que los vascos y las vascas debemos ser independientes porque el resto de la especie humana es inferior, no tiene ningún, ninguna cabida en un movimiento de este tipo de la misma manera al que diga que somos una raza superior y que por tanto, es decir, no puede haber un independentismo de extrema derecha, un independentismo racista o un independentismo de esas características. Pero más allá de, de esos límites digamos extremos, todo más siempre que se den unas reglas del juego tiene un papel, sobre todo, si se tiene la perspectiva de que lo que queremos no es ser independentistas toda la vida. Esta es otra reflexión muy importante. ¿no? El objetivo de los independentistas no es ser independentistas. El objetivo de los independentistas es dejar de ser independentistas cuanto antes para conseguir la independencia. ¿eh? Eso una de las cosas que más estuvimos en nombre de independentista que en la gran manifestación de Barcelona. Y una de las cosas que más nos decía la gente que estaba ahí es que estamos hasta las narices de ir a manifestaciones por la independencia. Nos lo pasamos muy bien, pero no queremos ir a ninguna más no quieren ir, lógicamente, nosotros tampoco yo no quiero ir a más manifestaciones por la independencia prefiero ir a fiestas, ¿eh? cuando uno va a Argentina o a Chile o va a Ecuador o va a México, cada año ahí se celebra el día de la independencia, pues en vez de ir a manifestaciones por la independencia, es mejor ir a marchas de celebración de la independencia eso lo vemos, lo vemos muy claro ¿no? pero para, para, para poder pasar de hacer manifestaciones por la independencia a hacer marchas celebrando la independencia, hay un pequeño salto que se llama ganar, y es un pequeño salto que no es tan pequeño, ¿eh? y ahí es donde Donde entra la, la importancia de las argumentaciones que es en lo que, en lo que nos vamos a, a centrar hoy. ¿No? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque quizás durante un tiempo, y esto ha pasado también en Cataluña, el, el papel que ha jugado el independentismo era existir como tal. ¿Eh? Es decir, mantenerse dentro de una situación muy complicada en la que en muchos momentos ha estado criminalizado, prohibido, ha estado perseguido, ha estado satanizado, se ha dicho todo tipo de barbaridades, el, el, el independentismo con seguir existiendo y crecer un poquito hacía la función que podía jugar en ese momento porque, porque no había condiciones para que pudiera jugar otra. Sin embargo, aunque las situaciones son diferentes, tanto en Cataluña como aquí, el independentismo ahora no se enfrenta al reto de seguir siendo independentista, ¿eh? de seguir siendo un movimiento independentista, sino de ser otra cosa. De ganar, es decir, de conseguir la independencia ¿no? Y ahí, como, como estaba diciendo Entra eh, con, mucha, con mucha importancia Cobra mucha trascendencia La cuestión de las argumentaciones ¿no? La cuestión de las argumentaciones es tan grande Como las personas que quieran Ser independentistas Ciertamente cuando se dice, bueno, ¿y qué razones hay para la independencia? Bueno, yo puedo decir las que tengo yo O puedo decir las que de alguna manera En la red independentista compartimos Porque nos parece que son las compartidas Por el conjunto del movimiento independentista puede haber razones que no son compartidas por todo el mundo y que para alguna persona sean las más importantes ¿Eh? porque porque es lógico, porque cada uno tiene su vivencia cada uno tiene su historia y en esto sí que nos parece muy importante lo que os decía antes, no no hacer una especie de estratificación en el sentido de decir, mi independentismo vale porque yo defiendo la independencia porque el euskera es la lengua de este país y la única manera de que este país pueda vivir en su lengua ser un Estado independiente y tú, no, tú eres un independentista de segunda categoría porque tú dices que te, solo te importa que con la independencia sería más difícil imponer los recortes que nos están imponiendo porque la correlación de fuerzas entre la izquierda y la derecha es diferente en este país que en el vecino ¿no? y, es, y viceversa ¿eh? que el que defiende una razón, dije o el tercero que podría decir yo soy independentista porque tuvimos un estado que se llamó Navarra y fue independiente y nos lo quitaron por la fuerza y quiero recuperar esa independencia que nos quitaron entonces el, el, el gran uno de los retos del independentismo es que no vamos a hacerla el chiste de uno que decía que era por una cosa otro decir decía lo otro, que acaben siendo los tres independentistas y pegándose entre ellos o no siendo capaces de trabajar juntos porque cada uno desconfía de las razones para la independencia del otro ¿no? por supuesto que el hecho de que se defienda un objetivo común no quiere decir que en un país no haya diferencias de clases ni diferencias políticas ni diferencias de mil, de mil razones que justifiquen las posiciones de uno de otro no se trata de, de hacer abstracción de eso ¿no? de lo que se trata es de ver que puede eh, ser denominador común en un momento determinado, que puede unir a todo el mundo en un momento determinado y por eso es muy importante que haya las razones de cada cual para la independencia que todas son respetables pero que vayamos construyendo un conjunto de razones compartidas eh, razones que comparta la mayoría del país ¿no? ¿para qué? para llegar a un momento en el que se piense la mayoría del país piense que la independencia, que es lo que está pasando en el Principado de Cataluña cada vez más claramente piense no que es una cosa superpolítica, no, piense que es de sentido común, lo razonable ¿eh? que la gente piense que lo razonable es independizarse porque lo otro es una estupidez, lo otro es un mal negocio, un mal asunto, una locura eso es eso es ganar eso es ganar, cuando, ¿por qué? cuando una idea determinada ya consigue la hegemonía, es decir ya tiene el apoyo de la mayor parte de la población y es considerado lo lógico lo razonable, lo que debe hacerse lo que te lleva hacia el futuro, mientras que la otra idea, la dependencia, es la que te lleva hacia el pasado, ¿no? ese es un poco el objetivo ¿no? y ahí, aunque como decía, no se trata de, de, de un poquito de, de, de jerarquizar o de poner unas razones por delante de otras, pues sí que, sí que parece claro que hay que insistir en algunas, ¿no? Sobre todo en algunos momentos concretos, ¿no? Eh, una razón muy importante, yo no las voy a dar en plan orden, digamos, ¿no? Esta es la más, esta es cada cual que elija y que vea qué importancia tiene. Eh, una razón muy importante para, para demandar la independencia es, es eh, empírica, es nuestra experiencia histórica, ¿no? Eh, si los españoles y los franceses nos hubieran tratado de otra manera igual no seríamos independentistas eh, somos independentistas no solo porque seamos una nación, hay naciones en el mundo que no quieren ser independientes porque tienen negocios políticos con otras naciones se han acomodado a determinar relaciones con otras naciones en las que no han perdido su identidad o en la que no les parece que sea una mala fórmula la independencia no tiene por qué ser necesariamente la mejor fórmula en todos los casos eso cada pueblo tendrá que ver pero la experiencia como pueblo Nos dice una serie de cosas ¿no? con respecto a lo que son realmente los españoles y los franceses. No me refiero a los españoles un señor de Murcia ni a, ni a los franceses con una señora de Burdeos. Me refiero, por supuesto, a los que mandan en España y a los que mandan en Francia. ¿no? Y la experiencia histórica lo que nos dice es que son mmm, dos estados dominados por dos nacionalismos de estado. El nacionalismo de estado jacobino francés, chovinistas y el nacionalismo de estado Que le podéis poner 200 adjetivos y os quedaríais cortos español, ¿no? Y eh, lo que sabemos es que los dos son nacionalismos de Estado impositivos y excluyentes. Impositivos, se creen con derecho para pasar por encima de cualquier otro, y excluyentes. Donde están ellos no cabe otra nación, ¿eh? donde en su campo de actuación es eh, Francia, no hay otra nación que la nación francesa que es el sujeto de soberanía y la nación española es el, el, el sujeto de soberanía eso está formulado en las constituciones de, de ahora de los dos estados pero es la trayectoria histórica desde hace mucho tiempo es decir que no hemos aprendido en los últimos 20 años que los nacionalistas españoles y los nacionalistas franceses no nos respetan lo aprendimos hace bastante tiempo porque en realidad no han cambiado mucho de actitud a lo largo de los tiempos, pero no solo son impositivos y además excluyentes sino que además están convencidos de la superioridad de su cultura y de su lengua es decir, están totalmente convencidos de que ellos son los civilizados y nosotros somos una cuadrilla de bárbaros, tenemos una lengua en la que no se puede pensar, una lengua en la que no se puede hacer ciencia, una lengua en la que no se puede hacer nada, mientras ellos tienen la lengua de Cervantes y la lengua de Molière que son unas maravillas de, del universo y por supuesto nosotros somos una cuadrilla de paletos que pudiendo tener la oportunidad maravillosa de ser españoles o franceses no no se nos ocurre mejor cosa que ser exclusivamente vascos ¿no? esa es la, la, experiencia, la experiencia histórica es decir, lo que hemos aprendido en esa trayectoria histórica es que no pueden, la única manera de vivir con ellos es vivir a sus órdenes es decir, es como tener un vecino con el que la única manera de vivir conjuntamente es que hagas lo que él quiere no puedes vivir con él negociando qué se hace a medias, no puedes vivir con él repartiéndote espacios Esto esto no es cuestión de filosofía, es cuestión de experiencia histórica. No puedes vivir así. Algunos dirán, bueno, los españoles o el nacionalismo español, el nacionalismo francés podría cambiar. Bueno, sí, también podrían aparecer los marcianos la semana que viene y proclamar la república de la planeta, del planeta Tierra. Por poder, quién sabe, ¿no? Pero en términos históricos parece más bien poco probable. Y en términos concretos de la situación actual... Pues si prestáis atención a los vientos que llegan de España y a los vientos que llegan de Francia es cierto que en Francia hay un debate sobre la modificación del modelo de Estado pero lo que se están planteando es un, un grado de, de movimiento más o menos para que nos entendamos nada serio que suponga ni una descentralización ni por supuesto reconocimiento de, de existencia de pueblos y en el Estado español sabéis perfectamente como yo que no, porque todos y todas lo vemos, que no se están planteando un debate sobre cómo reconocer la existencia de los pueblos y ¿eh? cómo dar nuevos poderes a los pueblos, sino lo que están planteando es que, la, que se han pasado de largo con el sistema de las autonomías y que, por supuesto, como se han pasado de largo, lo que tienen que hacer es ir hacia atrás. Y además, en su estilo, porque esto es muy típico de ellos también, están haciendo trampa. No están planteando directamente un debate sobre el modelo de Estado, sino que han metido de tapadillo la cuestión de la crisis. Entonces, con esa secuencia que hay, excesiva deuda pública, luego excesivo excesiva deuda, luego excesivo excesivo gasto público, que esa, ese salto ya es mentira. Y luego encima, excesivo gasto público por excesivo gasto de unas autonomías que no sirven para nada, ese salto sí que es un salto en el vacío. Pero es igual, porque como la gente, sobre todo en el Estado, está conmocionada por la crisis, está muy preocupada por la crisis, el efecto shock sirve y la gente le están haciendo creer que efectivamente hay una situación como la que hay, es decir, que ha habido una burbuja en el Estado español ya le han desviado la atención. La burbuja tiene origen financiero e inmobiliario. Tiene origen en determinadas políticas de crecimiento acelerado, de especulación, etcétera, etcétera, relacionadas con el suelo, con la construcción, con, con, otras, con otras razones, con las hipotecas, con el tratamiento de la cuestión final, etcétera. Pero eso lo borran y lo convierten todo en una cuestión. Hemos llegado a una crisis terrible porque las autonomías nos han arruinado. Consecuencia, la única manera de salir de la crisis es quitar las autonomías. Eso es matar 14 pájaros de un solo tiro. En realidad no tiene nada que ver con la crisis. La crisis tiene otra razón Y es una manera de entrar por la puerta detrás al debate al debate del modelo de Estado. ¿Pero cómo? Y esto lo estamos viendo muy claro en, en Cataluña. Desde un planteamiento de recesión, desde un planteamiento de involución. No están planteándose, ¿ahora que nos piden más a ver qué tenemos que darles? No vamos a eh, eh, lo que se están planteando es vamos a ver cómo conseguimos darles todavía menos ¿no? entonces eso es tenemos una trayectoria histórica nos han enseñado en qué tipo de relaciones qué tipo de relaciones se puede tener con ellos en el caso de convivir dentro del mismo marco estatal y por si cabía alguna duda de lo que nos dice la historia tenemos el presente y lo que el futuro adelanta y lo que el futuro adelanta es más de lo mismo si no peor ¿no? y además en el caso del Estado español sobre todo es evidente que en los últimos años es como si en euskal herría no hubiera pasado nada no es como si eta no hubiera tomado ninguna decisión es como si los partidos políticos no hubieran cambiado de posiciones es como si el mapa electoral no hubiera cambiado totalmente es como si la discusión no hubiera pasado de una situación a otra es como si el independentismo no estuviera creciendo es y es como continuamente una situación de cerrazón no hay un hay un ejemplo que yo creo que expresa muy bien y que que nos ayuda a entender con quién nos las estamos viendo sobre todo en el caso del, del estado español no que algunos de algunas igual recordarán Esa es la película Los últimos de Filipinas. En la película Los últimos de Filipinas hay una serie de soldados españoles en un fuerte, cuando ya la guerra de Filipinas se ha acabado y siguen rodeados y no se rinden ni para diez. Y no consiguen los, los que les están rodeando, ya no, ya no, se acabó la guerra y no quieren seguir insistiendo en intentar conquistar el fuerte. Intentan convencerles de que se rindan. Bueno, no se rinden y no se rinden ni incluso cuando los que lo tienen rodeado consiguen que vaya un oficial del ejército español Para hacerles entender que efectivamente los españoles ya se han rendido y que la guerra se ha acabado. Bueno, pues hasta cuando va ese oficial no le creen y casi están a punto de hacerle no sé qué cosas porque creen que es un tipo que han comprado los otros para... Bueno, ¿qué, qué, qué representa esa idea? la idea de que eh, eh, los españoles normalmente no se dan cuenta de que se les ha caído el castillo hasta que se les cae la cama en la que están durmiendo. No ven ni que cae la muralla, ni que cae la segunda torre, no ven nada porque no ven, porque no quieren ver, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Y además, sobre todo, porque a lo largo de la historia nos han demostrado, y esto es cualquiera que estudie los comportamientos de Francia, eh, Gran Bretaña y el Estado español, los tres han sido imperios coloniales, los tres se han enfrentado... A procesos de descolonización e independencia han tenido una actitud absolutamente diferente los, tanto Gran Bretaña como Francia aunque con diferencias han procurado a lo largo de la historia una cosa, primero que no se independizaran pero cuando ya veían que esos países se iban más o menos a independizar <coughs> procuraban adelantarse a los acontecimientos para lograr qué? que las cosas dentro de que se les descontrolaban se les descontrolaran controladamente Esto se ve muy claro en el caso de Argelia, o en el caso de la India de los británicos. Es decir, nos vamos, pero procuramos que aunque nos vayamos, económicamente nos quedemos con lo más importante del país. El modelo de los españoles es, no nos vamos ni pa' Dios. Y con ese modelo, que hacen los españoles? Que los echen a patadas. Que los echen a patadas de todos los lados. Es decir, en el lugar, ¿qué hacen? Y llegar siempre tarde a todos los lados. ¿no? En Cuba, que es de los últimos sitios que perdieron, en 1898, la gente que demandaba autonomía, ¿sí? autonomía con respecto a la, a la metrópoli, a la, a, a, a la monarquía española. Los trataron de tal manera, en todas cosas, ahí se inventaron los campos de concentración, los trataron de tal manera que a los autonomistas los convirtieron en independentistas. Y cuando ya estaba toda la isla sublevada a favor de la independencia, los españoles, con dudas entre ellos y pegándose entre ellos, les propusieron una autonomía. Ese es el, esa es la mentalidad que nos enfrentamos, ¿no? Dices, bueno, algo habrá cambiado... ¿No? ¿Algo habrá cambiado la mentalidad del nacionalismo español, de los que gobiernan el Estado español desde 1898? ¿no? Si nos hacemos un rato la pregunta me parece que tenemos que contestar que mucho, mucho, mucho no. ¿Por qué? Claro que es otra generación, claro que es otra gente, pero ¿habéis escuchado alguna vez una autocrítica del nacionalismo español sobre su historia? Alguna vez que hayan dicho, es que esto hicimos, es que esto nos equivocamos, es que... No, nunca hay. ¿no? Siempre la culpa es del resto de la humanidad, la culpa es de quien sea, pero ellos no tienen la culpa. Es decir, no son capaces de racionalizar. Por tanto, tenemos una, una, para no extenderme más sobre este punto, una trayectoria histórica y una perspectiva de cómo nos dice la historia y cómo nos dicen los hechos que tenemos que afrontan, sobre todo el nacionalismo español, este tipo de desafíos, ¿no? Con lo cual, Eh, ¿Qué pasa? Uno puede decir, hombre, pues va a ser difícil conseguir la independencia. Sí, no va a ser fácil conseguir la independencia, pero que le pregunten a, a Artur Mas si es fácil ponerse a razonar con los españoles para conseguir cosas intermedias. Que se lo pregunten. Hoy es, hoy es un buen día que ha vuelto, creo que, contento de Madrid y seguramente se lo explicará bastante. Y eso que Artur Mas es un tipo que va empujado. Porque el tipo no quería pedir ni la cuarta parte lo que ha pedido. Con la cuarta parte le bastaba. Lo que pasa es que le salieron cientos de miles de personas detrás y lo han empujado corriendo. Hasta Madrid y ha tenido que ir y no ha ido, por cierto, ha ido diciendo que le empuja esa marea humana a decir exactamente lo que esa marea humana le dijo que no dijera. ¿Eh? ...que es que pidiera un pacto fiscal... ...esa marea humana le dijo, pide la independencia... ...no queremos un pacto fiscal... ...él ha hecho una cosa muy típica en algunos agentes políticos... ...que es decir, mi pueblo me dice que pida... ...y luego la añade lo que le da la gana... no ...su pueblo le ha dicho que pida en Madrid la independencia... ...no le han dicho que pida un pacto fiscal... no ...que para que nos entendamos es lo que tenemos aquí... ¿Mm? ...es decir, que el horizonte de algunos... ...en Cataluña, algunos dicen... Oh, ...van avanzados, pues sí, el movimiento independentista... ...va avanzado en fuerza y en horizonte... ...otros no van nada avanzados... ...otros quieren conseguir para Cataluña que no nos pudieron quitar aquí, aún perdiendo la, las guerras carlistas, ¿no? Ese es el horizonte aún. Entonces, este es el panorama este es el panorama, ¿no? Y este es el panorama que ha hecho que en Cataluña, lo mismo que aquí aunque en diferentes grados y en diferentes ritmos, mucha gente que creía en la autonomía creía en la autonomía como seguramente no como fin, pero sí como medio de llegar a una situación nueva, pues se ha desengañado Se ha desengañado porque ha comprendido que con los españoles, con el nacionalismo español, no se puede pactar en esos términos. ¿Por qué? Porque no pacta con convencimiento. ¿Eh? El nacionalismo español no se creyó el estado de las autonomías. Se creyó que había un riesgo de separatismos y dijo, de alguna manera lo tenemos que parar. Y ahora, como no nos queda otro remedio, ponemos el dique aquí pero cuando venga la oportunidad ya daremos marcha atrás y encima que ha hecho? ni siquiera ha respetado su propia palabra ni siquiera ha cumplido los compromisos que adoptó en torno a, a ese modelo de las autonomías ¿no? por eso este es el proceso que está haciendo que mucha gente que creía en la autonomía se esté haciendo independentista ¿no? entonces esta es un poquito la, la situación general tenemos como decíamos un proceso histórico una situación esa es una razón muy importante es decir ¿por qué? porque la experiencia y la situación del momento nos dice que no hay otra manera Digamos, de vivir pensando en el futuro con ellos, que no sea tomar nuestro propio, nuestro propio camino. ¿no? Esa es una, una gran razón. Otro gran eh, conjunto de, de, de razones tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestra lengua y está relacionada con esta primera. ¿no? Decíamos antes que son dos nacionalismos que se consideran superiores, que siguen el esquema de que hay pueblos civilizados y pueblos bárbaros, ellos son civilizados y nosotros somos bárbaros, y eso es una cosa que se mantiene. Se mantiene en la historia y se mantiene en el presente hasta tal punto que es evidente que la única, manera, la única manera de compensar Eh, la desnacionalización y, y todos los efectos que había a nivel cultural sobre todo a nivel de lengua es disponer de los mecanismos de un Estado un pueblo que se encuentra enfrentado por dos culturas muy potentes, son potentes porque han tenido el poder y porque son dos lenguas y dos culturas con una masa crítica en el mundo de millones de personas nosotros somos un pueblo pequeñito en el que cualquiera que vea la línea, de, la línea de evolución de Lusquera, sabemos perfectamente que ha ido continuamente en retroceso por esa presión ajena, porque siempre ha sido considerada una lengua de segunda categoría, porque incluso en algunos momentos ha sido perseguida, es obvio que la única manera de darle la vuelta a esa tendencia a que Lusquera sea cada vez más pequeño y esté cada vez más limitado frente a lenguas enormes como el francés y el español, no digamos ya el inglés, la única manera es disponer de los mecanismos necesarios para darle la vuelta a esa situación, que son los mecanismos que da un Estado. Un Estado es el que puede conseguir, por medio de discriminación positiva, por medio de ayudas, por una serie de, de, de instrumentos, darle la vuelta a esa situación. Por supuesto que agentes como el Movimiento Popular, las ICASTOLAS, los agentes de euskaldonización, la universidad, eh, mil agentes que hay en este país han hecho mucho y pueden hacer mucho más todavía para darle la vuelta a esta situación. Pero no estamos hablando de darle la vuelta un poco a la situación, es decir, de frenar la erosión o conseguir avanzar un poco de po algunas posiciones. Estamos hablando de la posibilidad de que el euskera sea la lengua nacional del país del euskera. Y eso es imposible en una situación de dependencia de los estados español y francés. Absolutamente, absolutamente imposible. Esa, todo lo que tiene que ver con la lengua, todo lo que tiene que ver con la cultura, es una razón muy importante. Eh, otra razón, otro bloque de razones muy importante, tiene que ver con la economía. Es una, eh, una serie de razones que ahora se están poniendo, eh, están aflorando con cada vez más fuerza. ¿Por qué? Eh, hay un discurso que se mantiene a lo largo de mucho tiempo que dice que la independencia nos conviene porque eh, eh, España y Francia de alguna manera nos arruinan, porque impiden que nos desarrollemos como pueblo económicamente, etcétera, etc. ¿no? Ese bloque de razones no es nuevo. Eh, lo que ocurre es que ese bloque de razones ahora se visualiza, ahora se ve. Eh, hace 5 años o hace 20 años decir que España nos arruinaba pues podía sonar de una manera determinada. Ahora mmm, suena con mucha más fuerza. ¿Por qué? Pues porque es muy evidente es muy evidente en términos económicos en términos de datos en términos de evolución es muy evidente que tiran de nosotros hacia el fondo y que además no hay eh, ninguna perspectiva dejen, dejen de hacerlo esto plantea un problema o una duda ¿no? que es la, una de las acusaciones que normalmente se hacen y ahora se está haciendo también más al independentismo o sea, al nuestro y también al catalán ¿no? que es la acusación de ah claro mientras os iba bien en el negocio queríais estar y ahora que no os va bien eh, no queréis estar ¿no? bueno Primero, algunos no hemos querido estar nunca, ¿eh? cuando iba entre comillas bien y cuando iba entre comillas mal. Y segundo, el planteamiento no se hace desde la insolidaridad, entendiendo que, que, que ahora vayan las cosas de una manera determinada o mañana puedan ir de otra. El problema no es ese, el problema es que hay, primero, que preguntarse por qué ese ha llegado a esta situación. ¿Quién es el responsable de que se haya llegado a esta situación? ¿Quién ha tomado las decisiones estratégicas para llegar a esta situación? Y ahí la pregunta está muy clara, la respuesta está muy clara. La ciudadanía vasca no ha tenido ninguna posibilidad, si tú no tienes un Estado, tú no tomas las grandes decisiones, ni como Estado, ni como parte de la Unión Europea en la que se han determinado de ciertas políticas, porque evidentemente se nos quiere hacer creer que la crisis es pues como la, no sé, la filoxera o como el mosquito tigre, que llega por temporadas, llega y toca, no, no ni llega ni toca, llega por una serie de decisiones erróneas, porque algunos la han buscado, por irresponsabilidades, por inutilidades por ese crecimiento fácil de ahora vamos a hacer muchos pisos y vamos a ponerlos en 20, y vamos a poner muchas hipotecas y vamos a ganar mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, ¿eh? no decisiones estratégicas, no potenciar la investigación, no potenciar la industria, no potenciar inversiones estratégicas y sí potenciar otro tipo de inversiones relacionadas con el ladrillo, muchos trenes de alta velocidad, mucho, en fin, mucho derroche y luego todo eso se paga, ¿no? Y esas decisiones estratégicas, ¿quién las ha tomado? ¿No? Y esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, las decisiones sobre cómo afrontar la crisis, ¿quién las está tomando? ¿Quién las está tomando? Es decir, ¿quién va a decir si se coge el camino de los recortes o se coge el camino de aumentar el gasto público y tomar otras medidas? ¿Quién va a decir si se coge el camino de eh, aumentar la recaudación indiscriminada, que hace que todos paguemos más por la gasolina, o se tome otro mecanismo de discriminación que haga que paguen más quienes más tienen? Por ejemplo, ¿y esas decisiones quién las está tomando? Ciertamente donde existe alguna descentralización autonómica existe un margen para tomar decisiones, pero si las autonomías, incluso en el caso de la comunidad autónoma vasca y de la comunidad de navarra, que están por encima de la media de las otras autonomías en materia fiscal, si incluso eso era muy limitado y muy poco porque al final y eso es una cosa que se los defensores de ese marco autonómico no suelen decir, es que hay un techo es decir, tú no puedes hacer lo que quieras con la fiscalidad, puedes hacerlo dentro de unos límites porque al final hay una relación de supeditación con el Estado y el Estado es el que tiene en caso de conflicto la última palabra, esto se ha visto con muchas normativas, no hay no no se agota el marco fiscal la capacidad de decisión no se agota en tú mismo una cosa es que tú recaudes impuestos una cosa es que puedas marcar los tipos de ley RPF, pero hasta cierto punto tú más arriba de un punto no puede ni el gobierno de Vitoria ni el gobierno de Duña marcarlo porque entra en contradicción con los criterios del Estado eso se recurre, va al Tribunal Constitucional y me parece que sabéis de quién suele de qué parte suele estar el Tribunal Constitucional en estos casos porque al final es un tribunal español que está para defender los, los derechos y los privilegios y la situación, los intereses en definitiva del Estado español ¿no? pero por si eso ya fuera una situación limitada en los últimos tiempos ha habido una serie de agresiones impresionantes a ese techo competencial bon porque se ha dicho que para evitar que las comunidades autónomas se endeuden demasiado por sabes que cambiaron la constitución de un día para otro la constitución no se podía cambiar porque era una cosa complicadísima y tal dijo Alemania que había que cambiar y la cambiaron en dos días ¿no? pero ¿para qué la cambiaron? para varias cosas entre otras para limitar la capacidad de endeudarse de las comunidades autónomas ¿eso qué quiere decir en términos claros? Para que las comunidades autónomas no puedan elegir su propia vía. Porque si tú llegas al poder en una comunidad autónoma y quieres elegir otro camino, ya te han puesto una ley en el Estado español que te lo impide. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una situación en la que por si no estaba claro que ese nivel autonómico está por debajo de la soberanía y desde luego el sujeto de soberanía es el Estado, encima lo están reduciendo. ¿no? Entonces, en términos económicos tienes... Que la crisis se ha traído por unos intereses determinados que no son los tuyos y que encima las posibilidades de salidas de la crisis están limitadas totalmente porque tú no tienes mecanismos para hacer tu propia política económica porque las toman otras y además porque donde se puede decidir que es en instancias internacionales como Europa y como otras tú no tienes voz y desde luego... Rajoy, o quien representa al Estado español o al francés en la Unión Europea o en otras, o frente al Fondo FMI o frente a quien sea, no está precisamente pensando en los intereses de la, de la ciudadanía vasca. La única manera de intervenir ahí es tener margen de maniobra y tener una voz propia, tener una representación. Por eso las razones están relacionadas. Y a esto se une otra razón que desde el punto de vista social es muy importante, y es que las culturas políticas las culturas políticas en general, hablábamos de la económica y doy el paso al, al siguiente al siguiente bloque que es un bloque muy importante también, las políticas económicas en respecto a la política económica, cualquiera que vea, cualquiera que vea y que analice el perfil, los datos de la contestación a los recortes en el conjunto del Estado y los datos de contestación a los recortes en Euskalerria, un dato que ya marca la atención, pero es que incluso en algunos casos se encon, se encontrará con que zonas de euskal herría donde los recortes no han afectado tanto como otras porque porque no en todas las zonas del país eh, como ocurrió con la con la reestructuración eh, con la reindustrialización hay zonas mucho más castigadas que otras incluso en las zonas de eus buscar menos castigadas objetivamente es decir donde la gente se ha llevado menos golpes en materia económica ahora mismo hay niveles de movilización que están por encima de los niveles de movilización que se dan en otros en otros en otras partes eh, del estado donde hay Una situación terrible. Esto ya sé que algunos van a interpretar y siempre lo interpretan. Eso quiere decir que bueno, que se las compongan solos. Que... No, no se trata de insularidad. Se trata de que cualquiera que haga esa cuenta sabe que las posibilidades de, elige, de elegir y de hacer frente a determinadas políticas son infinitamente mayores en una euskalerría independiente que mientras sigamos formando parte en nuestro caso de, del Estado español es decir, que las posibilidades de responder a la crisis económica son totalmente diferentes en un caso o en otro y a esto se añade la, la constatación digamos más que esto quizás se está moviendo a mucha gente que no hacen otro tipo de análisis que se mueve más en la perspectiva del que gano, que pierdo o que me quitan, que me dan que es una perspectiva tan yo creo que tan legítima como las demás desde el punto de vista del independentismo luego personalmente nos puede parecer que argumentos más razonables o más respetables, pero en principio ¿por qué no, no? Si alguien piensa que le iría mejor siendo independiente y no tiene otras razones, ¿por qué no? Esa persona va a tener un voto ¿eh? la persona va a tener un voto todo el mundo va a tener un voto todo el mundo tiene esa opinión y, y en cierto modo, pues no es, no es relevante las razones que tenga detrás desde el punto de vista de, de que hay que respetar esa voluntad popular, ¿no? Y eso es lo que está creciendo mucho. Mucha gente que quizás Pues este argumento de la historia, de cómo nos ha ido, igual no lo ve con tanta fuerza. O este argumento de la euskera, de la identidad nacional, de, de desarrollarnos como pueblo, igual no lo ve con tanta fuerza, pero sin embargo sí que puede ver con fuerza y decir, bueno, yo no sé qué me siento ni me preocupa igual demasiado, lo que no quiero es que me arruinen. Y si hay posibilidades de que de que nosotros hagamos una cosa más razonable, más justa, más equilibrada y busquemos una solución, pues ¿por qué no? Esa, el por qué no... Eh, es un, un elemento muy importante. ¿no? Las mayorías normalmente cambian de signo cuando la, gente, cuando la gente que estaba en un espacio que era mayoritario antes empieza a preguntarse por qué no. La gente no pasa normalmente de un espacio a otro con mucha facilidad. En la transición entre, entre, digamos, la posición no independencia a la posición su independencia, en la mayor parte de los casos, pasa por ese puente que es el por qué no, ¿no? Y ese es, ese es un dato muy importante, preguntarse cuánta gente en Euskal Herria, en Cataluña ni os digo, ¿no? Cuánta gente se está preguntando por qué no, ¿no? Y, y todos los datos apuntan, primero, a que es cada vez más gente, y segundo a que el tránsito de la gente es cada vez más rápido, o sea que mucha gente se lo pregunta poco, se lo pregunta un rato y enseguida los datos de alrededor le, le permiten le permiten contestar esa pregunta, ¿no? Bueno, este el segundo bloque, este bloque es decir la experiencia histórica, todo lo relacionado con nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra identidad el tercero relacionado con las razones económicas que son, que son muy importantes otro cuarto bloque que es muy importante tiene que ver con la cultura política con el modelo de Estado, con el modelo de funcionamiento, con las posibilidades de tener una democracia avanzada hay un argumento de principio que es demoledor ¿no? la comparación entre la, el modelo de la monarquía española y el de una república vasca En fin, yo creo que es tan, es el contraste es tan evidente que no necesita ni, ni, no se necesita ni insistir mucho. ¿no? Una razón para la independencia es liberarse de, de un régimen como, como el, la monarquía española a otro nivel como la república francesa que tiene muy poco que ver con los ideales de libertad, frater, igualdad y fraternidad. Pero en el caso concreto del, del Estado español es pasar de la monarquía a la república. Que es pasar, en fin, un paso que se tenía que haber dado hace unos cuantos siglos, ¿verdad? Pero que todavía está encima de la mesa en, en la agenda política. No es una cuestión que tenga que ver en todo caso con cómo se llama, es decir con el método de elección del jefe de Estado si lo deciden los espermatozoides que eso, eso se le llama monarquía o lo decide el pueblo en votación que eso se le llama eh, república, ¿no? es mucho más que eso es mucho más que esa diferencia la diferencia tiene que ver con la concepción del poder en una concepción republicana aceptada, avanzada no hay nadie por encima del pueblo ni una monarquía, ni un presidente, ni nadie el sujeto de soberanía máximo es el pueblo, la sociedad esa es, es otra mentalidad totalmente diferente ¿no? Eh, eh, no es una democracia otorgada que la monarquía o no se sabe qué poderes en plan condescendiente regalan al pueblo para que no se subleve, no en una república avanzada realmente es el pueblo el sujeto que se da a sí mismo un sistema político que es la democracia la diferencia es, es impresionante, ¿no? Pero es que si uno ve la, la trayectoria histórica la trayectoria histórica, esto se ve en el caso de la República Francesa con la prostitución de los valores republicanos la toma de la Bastilla el pueblo el pueblo sacando a los presos perseguidos de la, de la cárcel de la Bastilla y tomando el poder es una imagen muy bonita, pero que tiene muy poco que ver con lo que es la República Francesa en estos momentos, en el que hay una oligarquía que controla el poder, un sistema cerrado que niega la existencia de pueblos diferentes al francés, en el que, en fin, el poder político está concentrado en muy poquita gente no tiene mucho que ver con los ideales... ...unos ideales de república avanzada, ¿no? Y no digamos nada a lo que ocurre en el Estado español, ¿no? Un, un, un, bloque, muy fuerte, un bloque muy fuerte de razones para la, para la república, para la independencia de Euskal Herria, para una república vasca... ...tiene que ver con las posibilidades, la pregunta que nos podemos hacer como sociedad... ...de qué manera podríamos lograr, en qué escenario podríamos lograr una democracia política avanzada... Y a esa pregunta solo se puede responder de una manera. ¿Con los españoles y con los franceses? No. no. Es decir, dentro del marco actual. O sea, si tuviéramos que esperar a que el actual marco monárquico constitucional español se convirtiera en una república progresista para luego encontrar más o menos un sitio donde pudiéramos respirar con la cantidad de oxígeno que necesitamos... Eh, en fin, sería mejor que hiciéramos no sé qué tipo de apuestas o que eso, eh, confiáramos el futuro de la economía en, en comprar boletos de la ONCE cada viernes ¿eh? o sea, las probabilidades pueden ser parecidas, ¿no? Lo mismo que las probabilidades que tiene ahora mismo la República Francesa de evolucionar por sí misma a, un, a una República avanzada en la que ya no domine una oligarquía, sino que haya un verdadero poder democrático popular y en la que además se reconozca el derecho de autodeterminación de los pueblos que, como sabéis, para los franceses ni siquiera existe, ¿no? Son regiones Países, cosas de ese tipo, pero nada más, ¿no? Provincialismo es un poquito más. Las posibilidades, por tanto, y esta es una razón importante, que está acercando al independentismo a gente... Eh, a la que igual no le importa demasiado todo este asunto de la historia, ni de la experiencia histórica, ni el tema del euskere y la cultura vasca, ni igual las razones económicas pero gente que quiere vivir en una democracia de verdad, una democracia donde a la gente no le llamen a las 3 de la mañana eh, y sea cualquier cuerpo policial para perseguirle por no sé qué, una democracia en la que cuando se reúnen 25 ciudadanos y ciudadanas en una calle, no empiecen a aparecer policías de todos los colores pidiéndoles carnes permisos para manifestarse es decir, una democracia no no esa cosa que los españoles y los franceses llaman democracia que no es, ¿no? Entonces, las posibilidades de conseguir un marco democrático avanzado con, con, con la cultura que tenemos en este país democrática, con elementos de cultura popular que se han mantenido a lo largo de mucho tiempo, como el Anzolan, como otras fórmulas comunitarias, etcétera, etcétera, es evidente que las posibilidades de canalizar eso dependen de tener un poder político propio, mientras que todas esas posibilidades están ahora mismo castradas, ¿no? Nuestra sociedad es mucho más progresista que la sociedad es española y francesa, mucho progresista. Volvemos al, al contraargumento anterior, y algunos nos dirán, joder, pues eh, ayudarles, sí, bueno, ayudar, ayudar, ayudar, eh, lo, lo importante en la vida es ayudarse a sí mismo sobre todo cuando los demás no quieren que les ayudes, ¿no? Ojalá pudiéramos convencer de que, no, no, no de que somos superiores, sino de que es mejor enfrentarse a los problemas de, de la vida en común con un modelo de democracia avanzada que con algo como lo que tiene la República Francesa o como lo que tiene la monarquía española, ojalá les pudiéramos convencer. Pero, como decíamos antes, Parece un poquito complicado esperar a convencerles a unos y a otros primero y luego que nos respeten el que dentro de su marco de democracia avanzado podamos tener un hueco nosotros. Es decir, eso no es un camino ni siquiera, no iba a ser un camino decente para llegar a un objetivo, razonable, posible. No, no es un camino es decir la única manera de lograr ciertos objetivos desde el punto de vista de la democracia la justicia social un modelo de justicia determinado un modelo de protección social determinado es crear un desarrollo político desde aquí un desarrollo político endógeno que pase por, por el poder político ¿no? ese es otro otro gran eh, otro gran fuente otra gran fuente digamos de, de razones ¿no? y luego puede haber Razones que son importantes desde el punto de vista del panorama internacional. Por supuesto, para todo pueblo, de la misma manera que las personas quieren ser libres, los, los pueblos quieren ser libres. ¿no? Y, lógicamente, para una sociedad como la nuestra, ser sujeto en la política internacional sería muy importante. Es decir, poder tener nivel de decisión. Eh, la la, el pueblo vasco no existe internacionalmente como sujeto de derecho. No, es, no estamos en las cumbres internacionales Hombre, ya sabemos que en las cumbres internacionales una, una república de tres millones y pico de habitantes Pues no iba a decidir el rumbo de la política internacional ¿verdad? No nos vamos a hacer ilusiones no íbamos, no, en, en, en, Entre conseguir la independencia Y pasar al Consejo Permanente de las Naciones Unidas Seguramente nos costaría bastante tiempo ¿no? Por decirlo de alguna manera No vamos a la primera línea de la escena internacional Pero en cualquier posición de la escena internacional Se está mejor que fuera La peor de las posiciones en el Concierto de las Naciones del mundo es no estar invitado. Esa es la peor es mejor estar debajo de las escaleras, porque se han acabado las sillas eh, que no estar, que no estar. y es evidente que la independencia es la manera de estar. Eh. Y además, como sabemos muy bien que los que están en nuestro nombre no defienden nuestros intereses, es evidente que, contrariamente a lo que se dice, Contrariamente a lo que es un argumento que se usa mucho contra los independentismos, ¿no? que los independentismos los que, lo que quieren es aislarse ¿eh? del resto de países del mundo. No, no. Si no se trata de crear una frontera, es al revés. Se trata de romper las fronteras que han construido alrededor nuestra para que el mundo no sepa que existimos. Es decir, lo que queremos es abrirnos al mundo. Lo que pasa es que no queremos abrirnos al mundo como españoles ni como franceses, de manera que parezca que estamos abriendo, pero en realidad lo que estamos es cercaos. No queremos estar cercados. Por eso lo que queremos es un sitio en Europa y un sitio en el mundo ¿no? Y eso son ese tipo de razones, son razones importantes eh, que tienen que ver con el modelo de Estado y que tienen que ver, en definitiva pues, eh, con, con, con la, la capacidad para estar en un sitio en el mundo. ¿no? Y luego yo creo que hay otra, otra serie de razones que son razones importantes. Que son razones que también eh, están eh, funcionando bastante desde el punto de vista de la cultura popular desde el punto de vista de, de lo que socialmente se entiende como razonable ¿no? que es un convencimiento cada vez más cada vez más extendido creemos nosotros de que eh, eh, esto lo ha aprovechado muy bien no son de todo menos tontos a veces. Eh, los, los que se encargan de las propagandas de las grandes marcas ¿no? Esto lo ha, la, esta idea, que es una idea que está creciendo en la sociedad, la ha aprovechado muy bien eh, la caja laboral, la caja laboral está haciendo una campaña de marketing con la idea de nosotros sabemos hacer las cosas de otra manera, ¿no? que es una idea que conecta con un sub, con algo que está en el subconsciente colectivo, ¿no? la concepción, la convicción social de que si fuéramos un Estado independiente haríamos las cosas mejor nos gobernaríamos mejor de lo que otros nos gobiernan a nosotros, ¿no? esa convicción es muy importante y no es una tontería No es una tontería, porque normalmente cuando un Estado ocupa a otro pueblo, hace un esfuerzo enorme para convencerle de que es un pueblo inferior y, en definitiva, de que necesita alguien que lo guíe. Es decir, que no está preparado para gobernarse. Esto es una cosa que hace cualquiera, ¿no? Para cualquiera que quiere tutelar a otro, lo que hace es convencerle de que es dependiente, que no está capacitado. Incapacitarlo, hacerle creer que no está preparado para autogobernarse. El que un pueblo esté convencido y se convenza cada vez más De que por su cuenta lo haría mejor que como otros lo hacen en su nombre es un, Subjetivamente es un avance muy importante es una, de las, es una de las condiciones más importantes para poder llevar adelante un proceso independentista ¿Por qué? Porque ya se ha destruido la anulación de la voluntad Ya se ha destruido la anulación de la autoestima Es una sociedad que no se cree inferior por tener una lengua determinada Es una situación que no se cree inferior Cosas que nos han dicho durante mucho tiempo y que recordaréis, ¿no? Eh, los independentistas estábamos locos porque estábamos defendiendo crear estados cuando en todo el mundo estaban desapareciendo. Esto nos lo decían hasta hace cuatro días y está escrito. ¿eh? Mucha gente que lo ha escrito hace muy poquito tiempo, no os digo ya hace 15 o 20 años. La gente decía con un mensaje clarísimo. ¿Cómo se os ocurre montar un Estado, o empeñarnos en montar un Estado, si dentro de 10 esto decían hace 20, claro, luego lo, van alargándolo, ¿no? Esto es un argumento que se pone si dentro de, tiene una casilla y luego lo van rellenando, ¿no? ¿Cómo se os ocurre defender, crear un Estado nuevo, si dentro de X años, en Europa y en el mundo, van a desaparecer los, los Estados, no? ¿Habéis visto algún Estado europeo desaparecer en pro de la Unión Europea? los debates que hay ahora mismo en la Unión Europea no indican que los Estados estén desapareciendo lo que indican es que algunos Estados son muy débiles y otros muy fuertes Alemania está desapareciendo ¿os parece que el plan de Alemania para los próximos años es desaparecer como Estado y fusionarse en la Unión Europea y perder su identidad y sus, sus márgenes de, de, de organización del negocio, de la economía su predominio, es decir, renunciar a poder controlar toda la Europa y si te descuidas todo el mundo y difuminarse sí, alguien se cree eso en serio pues el que se crea eso que, que Santa Rita o la que sea le conserve la vista porque tiene, tiene un problema pero ya no está pasando eso no está pasando eso efectivamente algunos estados como el español se están vaciando hacia arriba no hacia abajo Por eso quieren recuperar poder con respecto a las autonomías, se están vaciando hacia arriba. El máximo exponente se supone de la capacidad legislativa de un estado es su constitución, que un país extranjero como Alemania le pueda decir que tiene que cambiar la constitución y que vayan corriendo a cambiarla a los partidos principales es la negación absoluta de la de la soberanía. Es cierto, algunos estados en Europa están si no desapareciendo, se están vaciando. ¿Por qué? Porque hay otros estados que están por encima de ellos por otra razón, porque siguen los consejos y las órdenes del Fondo Monetario Internacional y de otros agentes de internacionales eh, y porque para colmo como están privatizándolo todo pues como Estado cada vez son menos influyentes porque cada vez son menos Estado en realidad en muchos Estados ya solo queda la cosa policial policial, judicial policial Y embajadas, ¿eh? Porque de todo lo demás se ocupa o el sector privado, que ya, según algunos, acabará ocupándose la enseñanza, la, la, la sanidad y todo, y de las cosas de decidir, pues se encarga la Unión Europea, Alemania y tal. Por lo cual, eso, bien, eso sí está pasando, pero no es cierto que todos los estados estén desapareciendo. Tampoco es cierto que la independencia esté fuera de lugar. Hay países que están consiguiendo la independencia continuamente. La independencia es una aspiración de muchos pueblos y hay otro dato incontestable que normalmente los enemigos de la independencia no dicen nunca, ¿no? Es, y es algo que hay que hacer. Por favor, que nos den la lista de los países del mundo que han conseguido la independencia, se han arrepentido y han dado marcha atrás. ¿Eh? esa es una lista que es, esa es, ese sería el, el argumento súper contundente contra nosotros tenemos es decir los independentistas tenemos una experiencia de países del mundo ya os digo todos los podéis ir a México y veréis la fiesta de la independencia luego la prostituyen huyos con el interés de just, lo que es de la gana pero la gente la siente y la, y, la, y la festeja la celebra porque tiene el convencimiento de que es una cosa buena de la que se alegran ven hacia atrás y dicen jo, eh, igual no conseguimos todo lo que queríamos igual no somos todo lo independientes que queríamos ser de Estados Unidos o de quien sea pero más vale que nos libramos de los españoles y ese, y eso se puede recorrer con todos los países que han conseguido eh, la independencia la independencia en el mundo cuidado no olvidándose de los españoles porque los españoles también se inventaron su guerra de la independencia contra los franceses. Otra cosa es que se cuento ya no lo pueden vender y ni siquiera cuando pasó el aniversario le pudieron dar mucho oro, pero en muchos pueblos todavía hay calle de la independencia. Y si vais a Gasteiz, la plaza y el monumento a la independencia no es el monumento a la independencia de Herria, es el monumento a la independencia de, de, de España. ¿Eh? Luego también resulta que el nacionalismo español dice que la independencia es un sinsentido, pero resulta que lo valora. Lo valora y lo celebra, aunque sea querido de la, de, la de la guerra de la independencia, no fuera tan sencillo como lo cuenta. ¿no? Es decir, es un, valor, es un valor, y eso es, es algo eh, que, se, que se percibe muy importante. ¿no? Yo con esto quiero, quiero ir terminando. ¿no? El, ese, eh, esa otra razón de autoestima colectiva, esa otra razón de un pueblo que siente que se gobernaría mejor solo y que siente que en el aire que respira no hay suficiente oxígeno, Eso es una sensación, muchas veces es una emoción. ¿eh? Por eso muchas veces dice, bueno, eh, eh, eh, eh, es que el independentismo, decir, no, no, no, vamos a ver, cuidado. El independentismo puede ser de bolsillo, de corazón, de razón, de cátedra universitaria, de tesis o de calentón del último momento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cada persona tiene derecho a tomar su decisión o no. Y en ese sentido, cada razón vale. ¿Cuál es el problema? Claro que parece, y esto también es, hay algunos que cuando andan independentistas hemos abierto un proceso para recoger razones para la independencia, para intentar un poco lo que estoy haciendo hoy ahora, condensarlas de la manera más, más relativamente breve, que yo no he sido breve, ¿no? pero relativamente eh, concentrada, y había alguna gente que decía que ¿por qué somos independentistas? Porque nos da la gana, ¿qué pasa? qué pasa, ¿no? Bueno, pues ese sentimiento también existe, ¿no? Y ese de darle la vuelta, a decir, yo, ¿por qué tengo que dar razones? Ah, es que me han me han convencido a mí de tener de ser español o qué? No nos han convencido, es español, lo han impuesto. No nos han convencido, no es que digan, "Mira, es que he convencido a la mayoría de la población que decidió formar parte del Estado español y ahora tenemos que darle la vuelta." No, oh, no, no, cuidado, el punto de partida no es así. El punto de partida es una situación de hecho antidemocrática te la han metido y te la y ahí la tienes, pero no pero no la has decidido, ni te la han argumentado. Y te la han argumentar. Por tanto, no es una necesidad de argumentar. La otro, otro bloque de razones muy importante es que es un derecho humano colectivo. El derecho de autodeterminación de los pueblos es lo mismo que el derecho de las personas a decidir su propio futuro, pero aplicado a un pueblo. Tenemos derecho. Y esto es también un bloque de argumentación muy importante. Eh, ¿Por qué estamos insistiendo, y ahora sí que termino, con las razones? No tanto para que nos sintamos más fuertes en las razones que tenemos, que está muy bien, sino por, sobre todo para que las personas, los, los y las independentistas nos demos cuenta de que tenemos que salir, salir de los espacios independentistas y convencer a los que todavía no son. ¿Por qué? Primero, porque para ganar es la única manera, debemos convencer a más gente, tenemos que ser mayoría. Y segundo, porque la verdad es que las condiciones para hacerlo son mejores que nunca. Son mejores que nunca. Podemos apelar a razones históricas, a razones relacionadas con nuestra lengua y nuestra cultura. A razones de conveniencia y necesidad económica para hacer frente a determinadas políticas, para tomar decisiones. Porque a diferencia de otros modelos de desarrollo, nosotros, por la correlación de fuerzas, con una realidad histórica, no tenemos el mismo tejido basura económico que han creado en algunos sitios porque es lo que se crea. Claro, tú haces el crecimiento económico en un territorio en 5 años y claro que crece mucho, pero sí, crecen las burbujas. ¿eh? No, no mismo es lo mismo cuidar crear melones que crear burbujas. ¿eh? Si, si crías globos grandes te salen enormes, pero cuando explotan no tienes nada en el huerto. Si crías melones, pues igual no son muy grandes, pero son melones. Se pueden comer. Son modelos de desarrollo totalmente diferentes. Tú no creces tanto, espectacularmente, pero cuando se acaba la burbuja tienes algo. Y son modelos... Son razones de ese tipo. O Esas razones son muy importantes y lo, lo, lo más conveniente es que se afronte esa situación. ¿no? Eh, yo no conozco mucho Cataluña, no, he estado muchísimas veces, pero no conozco mucho porque para conocer un sitio hay que hacer algo más que estar de vez en cuando en la diada, ¿no? pero lo que sí sé es que la, la diferencia del clima social que había hace 20-30 años en Cataluña y el que hay ahora es un abismo, pero es que es más, la diferencia casi se puede medir en los últimos 8 y si me apuráis en los últimos 4 años. O sea, los procesos de crecimiento del independentismo, ahí no hay ningún manual. Si hubiera algún manual, si hubiera un manual como para hacer arroz con leche, sería muy sencillo, dice tanto arroz, tanta leche, tanto tiempo al fuego y luego se sirve así. No hay un manual para conseguir la independencia. No sirve decir, voy a copiar a los catalanes o voy a ver cómo hacen los quebecua o qué hacen los escoceses. Bueno, está bien prestar atención y lo que hay bueno hay que copiar, claro que sí, pero no se pueden trasplantar. Pero lo que sí se ve es que hay una cosa, algunos le llaman oportunismo. <coughs> Bueno, que le llamen oportunismo. En política es muy, es muy inteligente estar a la oportunidad. Y esta es una oportunidad. No sé si para, o no sabemos si para conseguir la independencia en qué plazo, porque eso es muy difícil saberlo, pero sí para dar un avance en el independentismo muy grande. Y desde luego cualquier sociedad y esto también es otro argumento muy fuerte, mira mucho lo que hacen sociedades con las que cree que tiene cierto paralelismo. ¿no? Eh, lo que ocurra en Indonesia tiene, desde el punto de vista de la subjetividad colectiva en Euskal Herria, tiene más bien poca importancia. No nos situamos mentalmente cercanos a lo que ocurre en Indonesia. Lo que ocurra en Quebec, lo que ocurre en Escocia y lo que ocurre en Cataluña nos toca mucho más cerca. Nos sentimos, por muchas razones, mucho más cercanos a ellos. Y de la misma manera que situaciones internacionales complicadas A, eh, atacan un poco la, la perspectiva que tenemos de salir adelante no cabe ninguna duda de que la coyuntura internacional en principio nos está favoreciendo mañana nos puede perjudicar, por eso digo que no sabemos qué va a ocurrir, pero ahora nos beneficia ¿por qué? porque la independencia aparece, y esto es otra razón muy importante, como algo posible, posible ¿eh? es decir, algo realizable Ya estáis viendo estos días qué esfuerzos tan terribles están haciendo para convencer de que Cataluña saldría inmediatamente del euro y de la Unión Europea si lograba la independencia. De la Unión Europea han dicho 14 veces que ellos no han dicho eso, pero los españoles están continuamente diciendo que ha habido uno que decía... Estaría, Cataluña estaría eternamente eh, fuera de la, fuera del euro y de la Unión Europea. Esto, teniendo en cuenta que nadie sabe si a la Unión Europea le quedan varios años o un cuarto de hora, es una estupidez de calibre. de O sea, nadie sabe. O sea, el, o sea, cuando ahora mismo en Europa lo que se está discutiendo es si Grecia, Italia, Portugal y España siguen en el euro, que alguien que un listo salga diciendo que él sabe... Que si Cataluña fuera independiente, sería expulsada del euro cuando todo el mundo sabe que Alemania, que es la que manda, preferiría quedarse con Cataluña y con Oscarría, que con España en su conjunto, pues es de una estupidez tan grande eh, que cada vez, cada vez como tal pues, pues, pues va, quedando, va quedando en evidencia. ¿no? Y ese argumento también es muy importante y es un argumento que eh, pesa mucho que pesa mucho y que seguramente lo que ocurre en Cataluña y lo que puede ocurrir en Escocia nos puede facilitar mucho las cosas porque la gente va a permisivir que eso que le parece bien no es una idea maravillosa pero irrealizable sino algo real o sea si preguntarais a alguien socialmente si hay alguien a favor de las violaciones o a favor del paro nadie os contestaría está a favor ni de las violaciones ni del paro y las dos cosas ocurren ¿Mm? Decir, una cosa es desear algo y la gente diría sí, yo estoy en contra del paro pero ya sé que hay paro y que es muy difícil acabar con el paro y os diría lo mismo de las violaciones y de otras muchas barbaridades que ocurren hasta ahora podía haber ese patrón de comportamiento con la independencia sí, ojalá pudiéramos ser independientes pero es que es imposible y esa segunda parte es la que está cambiando cada vez se percibe eso como más débil ¿sí? ¿por qué es imposible? ¿por qué es imposible? ¿quién ha dicho que sea imposible? ¿quién ha dicho que sea imposible? que consigamos ser mayoría en el conjunto del país ¿quién ha dicho que sea imposible? que siendo mayoría obliguemos al Estado español a cambiar de actitud ¿Quién ha dicho? Todas esas cosas habían dicho en Cataluña y mirad lo que está pasando ¿no? Bueno, pues vamos a intentar conseguir que también pase aquí